Hola a todos, Juan y ustedes una vez más, Estefanía Pardo. Bueno, vamos a hablar hoy de un concepto que hemos venido trabajando a lo largo de esta semana y es el Gran Sol Central. Entonces, ¿qué significa el Gran Sol Central? Básicamente, nuestro Sol físico es una representación de ese Gran Sol en donde habita nuestro Dios Padre, Madre. Y es que este Sol tiene la tarea de calentar, de acunar a todos los seres vivientes que están en este planeta. Pero esto no se da porque sí, sino que es una representación de la luz y la vibración de nuestro Dios Padre Madre. Se dice que el gran sol central y nuestro dios padre y madre están detrás de este sol todos venimos desde ese gran sol central por eso nuestra presencia yo soy tiene la imagen o la manifestación de el sol físico porque todos venimos de allá y somos una pequeña imagen de esa gran manifestación de luz sin embargo hay dos conceptos y son helios y Vesta. resulta que ellos son seres Cósmicos que tienen la tarea de sostener el balance y la luz, la vibración que se emite desde ese sol hacia cada ser en este planeta. Por eso, si ustedes se dan cuenta, nuestro planeta. Y este sistema de, de galaxias tiene un um, sistema heliocéntrico, es decir, que cada planeta gira alrededor del Sol. Pero es porque estos dos seres, Helios y Vesta, están sosteniendo el flujo de la energía para que cada planeta gire de manera perfecta en ciclos perfectos. Y asimismo, tienen la tarea de enviar luz a cada corriente de vida en este planeta. También la luz que baja a través de nuestro cordón cristalino es esa corriente de vida Entonces nosotros en acción de gracias por esa luz, esa manifestación de amor desde nuestro gran sol central, le damos este mantra a Helios y Vesta. Helios y Vesta, Helios y Vesta, Helios y Vesta, que la luz fluya dentro de mi ser, que la luz se expanda en el centro de mi corazón, que la luz se expanda en el centro de la tierra y que la tierra sea transformada en el nuevo día.